¿Quieres encontrarte con tu esencia? Centro Azul Cristal Un spa para el alma Centro Azul Cristal Masajes, imanterapia Cuencos, alineación de chakras Reflexología Talleres, autoconocimiento Método Anacelis Castro Centro Azul Cristal Un spa para tu alma Güemes 658 Sur Capital Teléfonos 427 veintisiete sesenta y nueve noventa y y Muy bien. Estaba anunciándola porque ella está de visita aquí en la provincia de San Juan, pero viene, viene justamente a hacer un trabajo muy importante para quienes, bueno, ya están en sesiones. Justamente está a punto de atender a alguien, pero dijimos, bueno, vamos a charlar acerca de esto que está realizando, biodecodificación, entre otras cosas. ¿Cómo está Silvia, la querida Silvia calcanio que estuve charlando con ella en la semana? Bienvenida a Ceres de Luz. Bienvenida. Muchas gracias, sí, este, bueno, muy contenta, y bueno, trabajando, ¿no es cierto? Sí. Bien, bien, muy contenta. Bien, bueno, gracias por por este momentito, ¿sí? Bueno, este estuvimos charlando acerca de todo lo que eh, se hace a través de una biodecodificación, y... Me gusta siempre aclararlo para aquellos que por primera vez escuchan la palabra, biodecodificación, eh, ¿qué encierra todo eso? ¿Estamos hablando de que podemos sacar una enfermedad así de raíz de nuestra vida? Bueno, sí, exactamente. Nosotros siempre decimos, ¿no es cierto?, que la descodificación es descodificar el conflicto, ese punto de estrés que tuvo la persona en un tiempo determinado. Es como que el cerebro es, va guardando focos y después un X motivo de discusión, de, de estrés, es donde ese foco sale. Y se va a instalar, depende de lo que haya sido, va a parar en alguna de las enfermedades, ¿sí?, Ahora, descodificarlo es muy bueno Pero yo siempre decimos en esto Que el ser tiene y tiene ganas de salir Entonces da muy buenos resultados, ¿no? Sí Y Tienes... lo aclaramos uh -huh. Que siempre cuando se trata de enfermedades Es a través de un diagnóstico médico, ¿sí? Bien Pero se trata pánico, miedos en eh, conflictos emocionales es amplia la descodificación y es impresionante la cantidad de que de gente que nos consulta aquí en la radio que si realmente puede sanar una Eh, un ataque de pánico porque de repente o sea se hace continuo, a veces desaparece y vuelve por temporadas pero quien transita esta enfermedad, podemos decir, los ataques de pánico eh, tienen ese gran interrogante, ¿se puede sanar verdaderamente y llegar a la raíz? Sí, eh, por eso es muy importante el descodificador, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene que ir buscando justo el momento donde se activó ese pánico. Ajá. Cuando lo detecta, ahí es donde descomprime y sana esa sensación. Y si sí, se sana. Un pánico es donde una persona se paralizó y no lo tomó como consciente y se almacenó la descolificación es voy a esa causa que la persona lo habla fácil siempre, lo que pasa que no lo toma el consciente entonces si sí se sana por lo menos acá mismo en San Juan hemos detectado y sanado, la gente que ha sanado de pánicos hasta de enfermedades que la han detenido y eso es maravilloso sí. como siempre es Eh, digo Que el ser se sana Es así uh -huh. Nosotros no sanamos Nosotros somos como un canal Para llegar a ese punto Y la persona lo sana Bien eh, Hablando de, de Sanar, ¿cuánto Eh, se padece o se cree En esto de que las enfermedades Son hereditarias Que si eh, la mamá o algún abuelo O alguien lo tuvo Necesariamente lo tengo Que tener yo ¿Es tan a través de, de La biodecodificación Podemos desactivarlo también? Muy bien Eso es muy interesante ¿Por qué? Porque, porque la biodecodificación También interviene El árbol genealógico porque muchos médicos, es verdad, depende de los genes, del ADN, es donde dicen, si mamá tuvo diabetes, eh, mi hijo va a tener, o mi eh, tío, y siempre venimos de generación en generación. Pero, si vamos a poner la diabetes, la diabetes es el conflicto de dos casas. ¿Qué es lo que estuvo pasando en mi identidad, que no me sentí cómoda, entonces ahí se detecta esa diabetes, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué pasa si un tío lo tuvo? Y ya energéticamente, por los millones de hilos que tenemos desde nuestros ancestros, es donde esa red, si yo copio lo mismo que mi tío, y si mi tío tiene Eh, dos, eh, 15 días antes o 15 días después eh, en la fecha de nacimiento es donde yo voy a tomar energéticamente esa diabetes porque porque estoy entrelazada con mi tío ¿se uh -huh. entiende? sí, clarísimo, clarísimo si aquí hay que desligarlo, ¿verdad? <risas> exacto Y con el árbol la descodificación es como ir sumando, no es todo eh, solamente la descodificación, uh -huh. es ir buscando desde los ancestros hasta llegar al foco. Es muy importante esto de conocer el árbol. Y ahí voy a apuntar, porque a mí me... A ver, vamos a decir eh, la verdad a la audiencia. Estuvimos en la semana y sí. tuvimos una charla exquisita. Y a mí me gustaría que todo se diera. Pero por cuestiones de tiempo ahora, este porque está... Por respeto al paciente, la persona que está esperando, ¿verdad? No podemos sí. ampliarnos demasiado. Pero sí quiero destacar dos cositas. Y una de ellas es... Eh, Este taller que se va a brindar hoy a la noche, a la hora 21, que tiene que ver con el árbol. Es importantísimo conocer eh, cada parte de, del árbol, o por lo menos reconocer que, que yo puedo estar ocupando el lugar de alguien, ¿verdad? Muy bien, sí. Se busca mucho, ¿no es cierto? Y primero se pide que la persona en el taller venda, y ahí vamos a empezar a hablar de... Eh, fechas de nacimiento que tienen que traer nombres completos fechas de muerte y ¿sí? de que han fallecido los ancestros los familiares y eh, que conductas tenían todo eso encierra muchísimo ¿para que para que yo sea realmente libre porque tenemos los famosos dobles por fecha de nacimiento dobles por nombres dobles por columna, ¿qué quiere decir esto?, por los meses, ¿sí?, eh, que, que, que están vibrando, si uno es del mes 1, está relacionado el mes 4 eh, y 10, entonces, todo eso también influye, tenemos eh, los eh, herederos universales, que son cuando fallecen, 15 a 20 días antes o después de la fecha de nacimiento y es como que me va a heredar algo que yo no quiero porque si uno dice en chiste bueno, me puede heredar el dinero pero me hereda algo que él no pudo hacer y yo lo tengo uh -huh. eh, también se ven este, los maestros ...que son seis meses antes... ...¿sí?... ...de la fecha de nacimiento... ...son los maestros en la vida... ...que van a enseñar... ...ahí es muy, muy amplio... ...y también vemos... ...qué creencias... ...hemos tomado de ...la panza de mamá... Ajá. ...y mamá... ...estaba enojada... ...protestando... ...o oh, que no me quería tener... todo esas creencias me van a estar en mí y se me va a activar y puedo sentir soledad, angustia y así sucesivamente. Por o eso lo... tenemos que o... tener mucho cuidado. Las personas que están eh, embarazadas, uh -huh. ¿qué estoy pensando? Porque ese bebé lo va a tomar hasta los seis años. Uh -huh. Y por eso hasta los seis años Pero digo que importante es conocer Porque de repente, no sé A lo mejor eh, se puede llegar a sentir Que este padece una enfermedad Que de la nada viene O esos ataques de pánico O que no progresa en el trabajo O con el dinero Cuántas cosas que pueden llegar a pensar Que estoy ocupando el lugar de esa persona, ¿verdad? Exacto que no somos nosotros en uh -huh. verdad, sino que si yo tuve un papá con mucha carencia, yo voy a copiar esto en mi vida cotidiana, porque no tengo incorporada la riqueza, el disfrute, el estar bien. No. Y a veces, en la descodificación, eh, cuando piden descodificación, se hace descodificación, pero a veces se puede hacer la hipnosis en ataques de pánico. O cuando uno ve que no crece, es ¿qué pasó? Eh, a lo mejor, vuelvo a repetir, no hace falta irse en otra vida, sino en la panza de mamá o a los 5 años. Y la hipnosis regresiva, ahí también vamos a buscar ese punto y lo sanamos. Uh -huh. Bien. Bien. Y acá es importante también el trabajo que se puede realizar Porque por un lado está el tema del árbol Y de repente se puede hacer trabajos con la regresión eh, Poder encontrar otras cosas Y quiero destacar, saliéndonos un segundito del árbol Un taller que se va a brindar el, el mes próximo eh, Creería que es el mes próximo, Silvia, ¿verdad? Eh, de hipnosis y regresión solo para terapeutas Muy bien. Eso va a ser un curso donde eh, se va a enseñar, primero, técnicas de meditación uh -huh. y después entramos en el mismo curso, cómo hacer la hipnosis regresiva, que eso es muy importante para el terapeuta, para el profesional, para psicólogos, ¿no?, que también es importante en el ámbito de la salud, ir a buscar ese foco de esa persona... y lo bueno que nosotros damos... y sanamos en ese momento... no es que lo vemos... está con toda ese, esa sensación... y después volvemos... y la persona se queda con toda esa carga... Uh -huh. ahí mismo se va a enseñar... cómo desprogramar esa sensación... y eso es un lindo curso... ¿Por qué? Porque ayudamos al, a la persona, al cliente, al paciente. Claro. Eh, puede ayudar muchísimo. Así es que eso va a ser el próximo mes y, sí. y por supuesto, pueden ir consultando eh, y dejando la inquietud que tengan para ese día o ir haciendo ya la reserva del lugar. Cupos limitados, sin duda. Sí, porque va a ser el 7 de mayo. Se cae el sábado. Este... A las 16 horas que si está interesado por llamar por teléfono perfecto ahora vamos a decir todos los datos teléfono y demás y suena al final de la nota silvia agradezco inmensamente el, este momentito extra que hemos tenido hoy el universo sabe porque qué tenía que ser así verdad sí, totalmente. <risa> tenía, <risa> totalmente sí así es este, un placer bueno, inmenso un millón de gracias eh, por estar y bueno espero que le haya servido un poquito, ¿no es cierto?, a, todo, a toda la gente. Eh, la invitación para quienes quieran saber más acerca del taller, esta noche a partir de la hora 21, eh, ahí en calle Güemes, que suena ahora toda la, la dirección y demás, y vamos a estar destacando, es donde está Azul Cristal, Güemes 658 Sur, ¿sí? Gracias, Silvia. Un millón de gracias a ustedes. Un placer Buenas inmenso, días. un beso grande. Gracias, Ay, abrazo. Abrazo. Silvia Calcaño es quien estaba está ahí trabajando en este momento. Eh, va a brindar este taller de afinidades transgeneracionales, un taller muy importante que tiene que ver con la investigación del árbol personal de cada uno. Sacarte dudas, por ahí... Eh, Vos saber si estás ocupando Y quizás sos un heredero ¿Y qué es el heredero? Bueno, podrás saberlo allí Un poco lo resumió Pero es muy interesante Porque es tan extenso y tan amplio El tema del árbol Que es importante tomarlo con seriedad Y que si vos puedes asistir sin dudas este A este o al próximo taller Empieces a investigar es interesante por todo lo que te encuentras, inclusive por lo que descubrí. O sea, quizás no sos el heredero, pero sos el hijo del heredero en el árbol y, y es el que te transmite un montón de cosas. O sos el doble con alguien, este doble por fecha o doble por nombre. Todo eso tiene que ver para entenderte por qué actuás así o por qué actuamos así o de determinada manera.